No, no no, el municipio. Eh, eh, ¿Por qué bueno, y cómo continúa este? No, le damos lugar a los compañeros este, de la a la para que puedan conversar y sí. negociar sí. con ellos. Uh -huh. Más de y, bueno, a no? eh, bueno sí, los gremios, no? los gremios están, eh, que, que, que, que, que, que a una a trabajar Entonces, queremos dar lugar